Sí, señor Elena, es muy el único porque por ahí única la mezcladora 3000, la mezcladora 4000, ¿no? Pero no hace como la mezcladora, es que sí hace como la mezcladora. La misma melodía. Claro, eso, eso. Ahí está el ting ting ding ding. Soy un gran hijo de tu padre. que había varios el popular por restricción venir de se agaba uno y arranca otro palo ay Dios mío Peñolera. Noche de Campana Este disco, hay polémica con este disco porque ya otro, le apareció otro dueño sí, sí, sí Pero él lo quiso como la maracuyá Allá es maracuyá aquí es Noche de Campana Ok, Noche de, oye, noche de Campana Campaneando, campaneando No, no, no Activen el culedillo, actívalo, activo y grave, que no hay que buena. Un campano Luis, aquí, primero que ponen ahí, noche de campana. Un campano es mío, es mío. Ya le quieren cambiar el nombre por ahí, pero aquí es noche de campana. Un campano Luis, primero que ponen ahí, noche de campana. Sierra brigadita como noche de campana, noche campana. Sí, este me dice Ricardo Alejandro y la Jones Assembly, cantante nativo, del mi hermanito, Joane Morero me dice mi hermanito ahí reportándome Niño DJ en la ciudad de 20 de julio. Alejandro Olivero dice el popular modio activo. Ricardo Rui García dice saludo